Saludos a la audiencia de Farco. Diferentes organizaciones sociales, de infancia y sindicales nucleadas en el espacio niñez y territorio preparan una marcha desde La Plata a Plaza de Mayo. La movilización del 25 y 26 de octubre busca visibilizar la crisis económica y social, la criminalización, la presencia policial y la vulnerabilidad de derechos de los pibes y pibas en sus comunidades. Charlamos con Aldana Sardelli, ella forma parte de la organización social El Transformador. Lo vemos también en las políticas públicas actuales, en este sentido de barrer las calles y los pibes que están en calle, o los pibes que están en los barrios que no pueden salir de los barrios porque están las fuerzas de seguridad avanzando tanto en los barrios como en los centros urbanos. Entonces, creemos que hay todo un sistema armado de, de criminalizar a los pibes por solo hecho de ser pibes y ser pobres. Esta marcha va a durar dos días recorriendo la capital de la provincia hasta llegar a Plaza de Mayo bajo diferentes c o n s i g n a s La concentración más importante será el 26 de octubre a las 2 de la tarde. También charlamos con Estela Rojas, ella es referente de Chicos del Sur. Y este, de ahí vamos a ir hasta la Villa 21-24. Dentro de eso vamos a tener distintas actividades: nos va a recibir una escuela, hacemos una caravana dentro de la villa. Y después este, en Parque Pereira nos volvemos a subir a los micros y de ahí vamos en caravana hasta el punto en que por ahí necesitamos más fuerza en la convocatoria, que es、eh, Avenida de Mayo y 9 de Julio, desde donde después vamos a ir en caravana hasta Plaza de Mayo. Los pibes y pibas de las organizaciones te invitan a que participes y sumes tu adhesión. La caravana de los pibes y las pibas saldrá el martes 25 de octubre de la Ciudad de La Plata. Y terminará el miércoles 26 por la tarde con un gran encuentro en Plaza de Mayo. Caravana de los pibes y las pibas. Porque los pibes y las pibas no somos peligrosos. Los pibes y las pibas estamos en peligro. Para conocer el trabajo de las organizaciones, podés entrar a niñeziterritorio.org.ar. Reportó para el informativo de Farco Gisela Romero desde FMTIN Cunaco.